Continuamos en la venganza, será terrible desde el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires Y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Festéjele el cumpleaños al nene Ah, muy bien, Nuestra, está muy bien sección eh. destinada a los padres que no saben cómo eh, organizar la fiesta de cumpleaños de sus hijos sí, sí, Es claro. importante para el nene Claro niño. que sí, claro oh, que, que sí ¿no? Ah, sí portera. Ah, ya está. Es cada vez más importante. Tenía que decirlo con esa intensidad. Es el día que donde todos están en torno a él, los amigos, sí. los parientes... finalmente cobra el chico. No, ¿cómo? Le dan la viaba porque se pone tan insoportable, ansioso. tan egocéntrico y sí. ansioso, que sí. al final una se cansa y lo surte. <risa> Terminan cobrando. ¿Usted quiere...? organizar una fiesta de cumpleaños. Eh, me gustaría muchísimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Este este es un salón donde se organizan fiestas de cumpleaños para, eh, para niños. Para niños, pero ofrecemos todo el servicio. no ¿Todos? ¿todo? ¿Yo no tengo que poner nada? Dinero. Ah. ¿El niño lo pone usted o lo ponemos nosotros? No, dinero y niño tiene que poner usted. Ajá. Yo Oye. soy el niño, viene con él. ¿Qué el... tal? Hola, nene. Es mi hijo. Mi, me voy a acompañar a mi padre. Sí. Eh... medio grande. Sí, pero es que cuando uno ¿No grande, puedo cumple año? más, más años todavía que antes. No, está bien. ¿Y qué te gusta, nene? Momentito, pregúntemelo a mí, usted trate conmigo. Eh, eh, mi... Ya le dije a mi hijo que no hable con, eh, con extranjeros, con extraños. Contale, papá, todo lo que me gusta. No, eh, pregúntale vos. ¿Qué me gusta a mí? Lo que le gusta a todos niños. Globo, piñata, torta. Tecnología, violencia, Power Ranger. A él le gusta mucho la discriminación. Los niños son muy discriminatorios. Sí. Este no me gusta, este no le hago caso, este no lo dejo entrar. Discriminan todo el día. Pero el niño no será Yo le compré de... un juego que se llama El Pequeño Discriminador. ¿Y quién gana? Eh, no, es un juego que tiene todos artículos de discriminación. Sí. Ahora, ¿el nene no será de los que hacen pasar mal momento a los magos, a los animadores de la fiesta? Si son a... malos, sí. sí. Si es un malo mago y me doy cuenta de los trucos, sí. Lo pongo de, de manifiesto, lo de me paro y le digo, eso es un truco. La araña pollito la saco de adentro del... Sí. Qué feo eso, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y pero usted no, no, algún correctivo no, no le impone al niño? Eh, ¿Algún qué? Algún sopapo, digo. Ah, sí, sí, cada tanto se la doy, ¿no es cierto, hijo mío? Bien, pero a ver, ¿cómo son los salones? y eh, Principalmente la comida. Un momento, ¿qué se le sirve de comida a los niños? Depende del presupuesto, pero tenemos pancho. Arrascamos de arriba. Pancho. van yo creí que este era un salón para eh, impresionar debe ser re, el refinado. primer plato pero para los yo, niños nosotros queremos impresionar a los otros eh, niños darles pifia entonces queremos que se dio un buffet fruá eh, eh, habíamos eh, pensado eh, plato frío mucho jamón pavo, crudo muchas cosas así pero para los niños le parece después una cazuelita de sopa de tomate sí, sí. para el niño para los niños eh, los niños en general no les gusta la sopa de tomate no importa, sí. la toman igual Se trata, eh, hay que explicarle que una cosa es que les guste y otra cosa es darle eh. pipi a los padres de los otros niños. bueno si usted No quiere... podemos quedar mal, no podemos quedar como... Mirá. ¿Qué le damos? Pancho, no. papa frita, toda una rascada. Uno, una rascada es. Un, unos poligrillos. Además es muy importante el, el souvenir de la bolsita, ¿no? Sí. Ah, ¿cómo es eso? ¿Por qué no me explica? ¿Cómo se llama? La piñota, ¿no? Sí, la, la, la piñata, dice usted. La piñeta efectivamente. Sí, eh. Tenemos la piñata en donde hay sorpresas, pero después a cada ¿Cómo niño esas tales como que, por ejemplo, caramelos. Eh, ah, pero esa que qué, qué, qué, qué nadie clase. Nadie la va sorpresa? a querer reventar. Pero qué clase de sorpresa es un caramelo. Te ve un caramelo y dices, "Oh! <risa> un milagro, no. Sorpresa, es, qué sé yo. Póngale una playtex, una, play una alba. Una gallina adentro en, entre las sábanas. No, lo que sorpresa. pasa entre los caramelos eh, hay papel picado. ¡Oh! oh ¡Qué sorpresa! ¡Cuidado! Oh. ¡Ay! Dígamelo despacio. Si hay eso, ni me agacho a juntarlo. Claro. ¿Qué quiere que le ponga? ¿Qué sé yo? Plata, ¿no? algo. Plata, dinero. Cheques. Eh, mujeres desnudas. <risa> en general también se entregan eh, matracas. Ah. ah, eso sí mira qué matraca Y se, y se sorprende oh, dice, ¡Qué matraca! Tenemos ahí más, matracas, pitos, cornetitas ah, eh... Ah. Eh, eh, eh, Le voy a hacer una pregunta respecto a los silbatos, las cornetitas, matracas eh, eh, ¿Están probadas? Todas, señor, todas Ah, la... sí, porque, porque la mitad no andan La mitad no anda y usted, la, cara, la carita... De los niños que, eh, por ejemplo, tocan pito, ¿no? Sí. Ah, y dice, voy a tocar pito. ¡Pri! Y no le ando. <risa> no y, y rompen a llorar los niños, se quedan así con el silbato en la mano. ¡Uy! Dice, ¿qué te pasa? <risa> oh, niño, le dice uno. Dice, no me anda el silbato. Y no, esos son traumas que no se le olvidan más al, al pequeño. Aquí tenemos personal especializado que prueba todo antes de que llegue al consumidor. Ah, oh, sí, sí. La última vez que yo fui a un, a un, a un cumpleaños como, sí. como invitado, ¿no? Uh -huh. Había pito sin garbanzo. Claro, no funcionaba, fue el del de, primo. El claro. Eh, eh, le habían puesto garbanzo demasiado chico al siluato. Sí. Y soplaban y se, se y salía. les salía el garbanzo, y después la efectividad del silbato se resentía enormemente <risa> ante la carencia del mencionado guisante. Sí, aún peores es si, si el garbanzo es demasiado grande y obstruye. Claro, claro, si es demasiado grande... Eh... Queda ahí clavado y, y también se resiente el sonido, ¿no? ¿Usted ¿Hay actividades? También, sí. Me gustaría saber esto. ¿Actividades, juegos? Y, eh, nosotros nos aburrimos con los nenes. No. Eh, estamos tiene que pasar cosas eh, durante el cumpleaños. Claro, no no van a estar ahí sentados todo el tiempo mirándose la cara. Una vez que comimos, la entrada, en fin. No, sentados no. Hay juegos. ¡Eso! ¡Eso! Y, ¿Qué juegos? Eh, por ejemplo, de correr con una cuchara en la boca con una papa en el extremo. ¿Eso qué es? Es una escucho? carrera. Son niños, no estúpidos. ¿Cómo una ah, es una esa la famosa! está la gracia? La, ¿Cómo era que se llamaba? ¿Con el huevo en la cuchara? ¿Con sí. el corazón en la boca? No me acuerdo. ¿Cómo era? <risa> no, es, es con la papa. Ajá. ¿No le podemos agregar algo divertido como correrlo con un palo al que lleva la papa, claro. pegarle? Pero usted quiere... Es que se agacha la, la liga, la ley que obliga. <risa> Agarramos los macicos y los pegamos directamente. No, señor. Después, total, cuando vienen los chicos padres a buscarlo le decimos que ya se fueron. Podemos podemos hacer eh, el juego de la silla, si usted quiere. ¿Y cómo es? Qué? El juego de la silla, que siempre hay una a silla ver, explíquelo, menos. Aplíquelo bien, porque yo no lo entiendo. Nunca pero, lo entendí. A mí a veces me lo propusieron, pero nunca lo entendí. Es así. Mientras suena la música... Sí. Mm, a ver... Los niños van girando en torno a una ronda de sillas y, por ejemplo, si hay 10 niños habrá 9 sillas. Ajá. Ah, falta una silla, un momento. Exacto. Sí. ¿Y entonces qué? Aquel niño que no logre sentarse correctamente en una silla queda eliminado de la ronda. Ay, qué castigo. ¿Y quién lo elimina? discúlpeme el destino. El personal que viene con ustedes, ¿no? Lo agarra el niño, porque el niño por ahí no se deja... Ay dice, si yo me siento, ¿dónde me siento? te lo agarra el niño y dice, el juego es así, le encaja una patada o algo, ¿no? No, el niño se va a ver parado y va, se va a sentir fuera del juego. Entonces esto continúa y se van eliminando sillas y niños. Siempre hay una silla de menos. Me gustó lo de eliminar niños, ¿eh? esa es la parte maleta. Podemos usar los palos. Y en general queda sentado el nene del cumpleaños. Ah, eh, está todo amañado ¿Esto lo claro, esto Para ser... que ganes tú, hijo Comentita, mío claro. Yo no ser... voy a agarpar un cumpleaños claro. así rumboso Para que gane cualquier otro desgraciado no. Vas a ganar tú, hijo ¿Esto está arreglado de antemano? Sí, está arreglado de antemano Esto lo podemos hacer, sí, sí Con la comisaría Se está usando ¿Podemos probar ahora a nosotros tres con dos sillas? Sí, como no, ¿qué quiere probé. probar? A ver, Caminamos Muy todos, bien. ¿no? Caminamos. No vale quedarse quieto, señor. Tiene ah, que circular, circular. Circulamos todos. Ahí va, alrededor de la, la silla. No tan pegado a la ah, silla, bien. sin tocar la silla. Ahí, ahí va, señor. ¿eh? Cuando termina la música, no... Me senté. Me senté. ¿Eh? Me dejaron parado a mí, el de cumpleaños. <risa> Pero este es un pavo. Qué bien que lo arreglaron, ¿eh? Encima vas a cobrar, me hacés quedar mal en todas partes. Qué bien que lo, no ganas ni siquiera cuando está arreglado el juego. Sí si se tiran en las sillas, de cabeza. Pero se usted que es el padre, no se puede sentar, así, de un codazo. Deje al niño que se siente. Ah, bueno, pero una cosa es que yo no no me dejo ganar así nomás. Este juego no va a funcionar. No, no funciona, no, no, no me gusta. No va a funcionar, no. Papá no, no, no. me gusta este juego. No, a mí tampoco, hijo. ¿Qué otro juego tiene, señor, para los nenes? Después tenemos el gallito ciego. Ah, ahí aparece un gallo sin un ojo. Me gusta. Hay que se trata de llegar gallos. Me gusta. Claro. No, ¿y gallinas. No, no, gallinas no, es ah. el gallito ciego. El gallito en este caso sería el nene. Bueno, gallito. Nosotros le vendamos los ojos. Sí. Y entonces usted tiene que adivinar distintas cosas. Se puede jugar al ser de baño ciego? de mujeres. ¿Por qué, nene, en el baño de mujeres? Vos tenés que adivinar, por ejemplo, se puede jugar... con pero no hay que en el gallo ciego, sí. Eh, no, yo creo que lo estoy modificando. A, a haciendo una versión libre. No sabe ni lo juego, papá, ejemplo, vamos, no. Pero eh, espere, que esto es libre. Le ventan los ojos, ¿no? Entonces, sí. usted, ¿cómo es el asunto? Yo creía que era el de probar los gustos. Aquí lo hacemos así hace no, años. No, no, no. Te tienen que agarrar, el gallo ciego agarra a alguien, manotea y agarra el que agarra a ¡Ay, adivina! ¿Quién eh, es? Los corre primero. Y atienta, mamá, por ahí agarra a alguno, siempre uno medio gil. Pero no solo lo tiene que agarrar, tiene que adivinar a quién agarró. Para lo cual... Lo va un... palpando. Lo va palpando, a ver, a ver de qué la voy a acuesta. Pero no se puede deporar. Dice, demorar. ay, dice... Mi prima melena Perdiste, dice, soy... Soy el organizador de la fiesta ¡Ay, qué feo, papá! Ahora, el nene no se, no se puede demorar palpando, o sea, hay un tiempo, ah, ¿no? Ah, no hay un tiempo, tenés tiempo ¿Podemos arreglar el juego también? Dale, podemos jugar sí, ahora Sí, bueno, hagámoslo, a ver A ver, a ver nene, le tapa los ojos Me ve también los ojos, no quiero ver nada, ¿eh? Ana ah, no, que no me agarra, que y no me agarra. ¿qué? Le Vaya, toca, sí, eh, que tratar de agarrarlo. están? Eh, aquí, aquí, ¿eh? <risa> Yo ya hasta llevo un día buscándolo. El aire ah, gratis. No agarras, oh, <risa> El aire gratis, El aire gratis, no te mueras. Caray, caray, jajaja. ¿Cómo Estamos me está ¿Eh? pasando bomba? Me está pasando bomba. Es uno de los feos de gallo he visto. Así podemos bailarle toda la noche al lado sin que nos dé caza. <risa> Uh, uh, ¡Ahí viene el nombre de la boya, uh, nini! Uh, uh, ¿Dónde están ustedes? Estamos aquí y sin embargo tú no alcanzas a atraparnos, oh niño insolvente. Vámonos corriendo a la vereda. Vámonos, vámonos y dejémonos solos están? para que al verse solo llore. ¿Dónde están? ¿Dónde está la caja registradora? Este tiene que guardar la guita por acá, en estos cajones. Acá la encontré, una bolsa de ena y no creía que no le iba a encontrar. ¡Aquí volvimos! Sí, por... ¡Ah! ¡Momentito! ¡Momentito! ¡No había terminado el juego todavía! ¡Tiene que volver! Por... Ay, no... ¡Nos vamos otra vez! Ah, ¡Vayan minutos más! ¡Qué tonto más. que es. 50, 60, 720. 350 pesos. Listo, perfecto. ¡Ya está! ¡Terminó el juego! No te podés sacar la venda, nene. No, no, no. no, no, no. Aquí volvimos, no habíamos, nos habíamos ido a la puerta y tú ni cuéntate. No, ni. la verdad <risa> que me... Oh, oh, oh. Me, ganaron, no me... Me ganaron, me ganaron. me gusta observar cómo soy más vivo que otras personas. Oh. <risa> me gusta este juego, ¿eh? Muy bueno, bien. ¿te gustó? Entonces... Sí, debe, sí. sí. sí muy bueno, bien. ¿cuánto le debemos por la organización del juego? Bueno, el gallito ciego es caro. Así que con gallito ciego... ¿Cuánto era? espere que hago la cuenta... 300 350 pesos. Pago yo. Digo, no, paga mi papá. ¿Cómo pagas tu hijo? ¿Cómo un niño como tú puede tener 350 pesos en, en el bolsillo? ¿De dónde? ¿De dónde ha sacado este dinero? Acá lo tengo el dinero. Ah, mm, y este dinero hijo, es mío, eh? hijo Este dinero es mío. ¿Usted le da una mensualidad a su nene? No, nunca le doy nada. Un niño con dinero es peligroso como mono con navaja. Bueno, nene, bueno, pagame igual, igual, no importa, no. el portal, dinero Vamos es dinero. Vamos a continuar. Eh, ¿Cómo es el salón? Tiene, discúlpeme, eh, es un tema un poco espinoso, ¿no? Sí. Eh, hijo, tú puedes oírlo. ¿Tiene baños? Ah, pero es una pavada, papá. ¿Cómo, ¿Cómo es de... una pavada? Imagínense a tus amiguitos. Bueno. Quiero ir al baño. No hay tal, dice uno de los organizadores. Y el niño rompe a llorar. ¡Ay! Y dice... Creí que vas a decir algo que no podía escuchar. Sí, tenemos baño, por supuesto, de damas, de caballeros y de niños, adaptado al tamaño de los niños, ¿verdad? ¿Lo podemos Son ver? un baño especial. ¿A los niños? podemos al ah, baño. Con, al baño. Usted dice con inodoritos bajitos. Chiquitos, y cadenas al alcance de cualquier eh, petizo. Botoncitos. Claro, claro minjtoristas oh, se puede bueno? ¿se puede visitar el baño? o Me gustaría verlo. Eh, ¿quiere ir por, por ir o con un afán turístico y antropológico? No, no, para para ver para ver cómo son las instalaciones, pues ya. Sí, como no. no, ¿no? Pase por, no sé si va a pasar Esta, el niño solo. Estas miniaturas son los accesorios del baño. Y sí, son para niños sí? muy chicos, eh, son Agústame, pequeñitos, señor, claro, pero esto esto mire, parece Bien, eh, lo tendremos en lo, lo evaluaremos juntos. Muy bien. ¿Qué más se puede pedir? Y después en el salón también le ponemos las cosas de también de los niños, mesita, sicitas, hay mago, payasos, animá, ah no. No, entonces no. ¿Por qué? Usted tiene que contratar lo que no, quiere, lo que no, no quiere contratar. No, no, no, acá lo contrata todo por separado. ¿Ah, sí? ¿Usted quiere mago? va mago ¿Usted no payaso? queremos mago no va mago no. a mí me gusta las artes marciales los Power Rangers no hay alguna exhibición de artes marciales y de disfrazo al, al mago y al payaso de, de karateka no no, no, no, no, no, no. no. Eh, no improvisados eh, nosotros somos venimos de una familia sí, sí, sí. de karatecas nuestro apellido es Kimura Kimura Kimura sí. somos de origen japonés no es cierto hijo te presento a, a mi hijo Kimurita ah. Kazuke Nozuke Kimura Se han mezclado bastante, digo, por sus rasgos, no parece Yo muy Yo soy eh, Iroyuki Kimura El padre uh -huh. No parece muy japoneses, discúlpeme que le Somos japoneses del interior, que sí. son los mejores ah. De ojos redondo ¿no? Sí, sí, sí. Eh, nosotros... Quiere que sea una linda exhibición de artes marciales ah, Quiere que le rompa cinco o seis ladrillos, se los rompo, ¿eh? Ah, no, sí, no, sí. No, no, no, no, no, tampoco se por... ponga a que a romper las sí, cosas. Sí, sí, sí. Y a nosotros nos gusta mucho armar peleas en la fiesta, sin decir que, que somos cinturón negro ni nada. Entonces, cuando alguien se hace el piola, lo fajamos. Pero lo fajamos mal, eh, onda arte marcial. Ah, son cinturón negro los sí, dos? Señor. Sí, sí, sí. Un sí. simbo sí, bebé Bien, chiquito mire cómo le rompió un ladrillo, mire. <risa> eh, no, no, escúcheme, no, si no, no, no, no rompa, señor. Cualquier cosa le puedo romper. ¿Qué quiere, ¿Qué que, le le ¿Qué quiere que le rompa? Eh, nosotros hace... A ver, rompame esto. Ah, enseguida. Eh, <risa> hijo mío. ¿Me puedo cargar yo? Eh, eh, bueno, ¿de eso no tiene? ¿De qué? ¿Expertos en arte marcial? ¿Arte marciales? marcial, espada samurai? Y... Eh, no, yo nosotros con... Eh, Kazuke Nosuke... Ajá. Eh, vamos siempre al cine a ver todas películas películas... Uh... Eh, de artes marciales, de ninjas... Ah bueno, ¿le puedo, le puedo hacer una maratón de cine ninja. Bueno, tampoco eh, vamos a estar tanto todas películas... No, no, películas tenemos, en un cumpleaños no. no. Películas cuando no hay cumpleaños. Te vas a una fiesta a mirar películas, estamos todos locos. Usted, nosotros aquí karateca karateca lo que se dice karateka, sí. eh, no tenemos. No. Eh, un segundito quiero hablar con mi padre. Sí, sí, sí, sí anda, nene. Sí. ¿Qué sucede? Hace media hora que estamos un chanta este. No tiene eh, nada, que eh, que se... me quiere, con un pancho y un globo me quiere entretener No se estará dando cuenta que no somos padre e hijos, sino... Amigos del barrio Y ladrones, me parece que está sospechando sí, de nosotros sí. Y entonces está desviando la conversación Ojo, yo mi papel de niño lo hice perfecto Sí, sí, realmente sí, te felicito Sí Oh, amigo de mí Lo único que cometimos un error como ladrones Ah, oh, caramba, ¿cuál? Me hiciste pagar todo lo que había afanado. No debiste haberlo hecho. Sí, cacho, pero para, no, te, ¿Para qué dijiste que tenía yo el dinero? Oh, caramba. Bueno, vamos a hacer una cosa. Asaltémoslo ya. Porque no conviene. Sin más prolegómenos. Sin, sin Esto, más prolegómenos. Hay ya mismo. Abandonemos nuestro papel. Ni una de... pregunta más del cumpleaños. Una... Listo. Es un asalto. <risa> Denos todo el dinero. Inclusive el que le fue entregado oportunamente por sí. mi, mi socio. ¿Cómo un asalto? ¿No me dijo que era un cumpleaños? Eh... Mentimos. <risa> Mentimos. Le sale bien, la verdad es que lo de ladrones le sale muy bien. Y mentimos, tenemos... pero ahora qué pienso, ¿para qué metimos Porque teníamos que entrar a la, a, a, para robarle, de alguna forma teníamos que entrar, no podemos entrar. Si igual está abierta la puerta, hubiéramos podido entrar igual, ¿para qué hicimos todo? Este prolegómeno de padre e hijo, no, que estuvo muy bien, bien estuvo sí, muy estuvo bien, muy bien, pero no nos hizo avanzar ni un ápice en el asalto. Disculpe, estamos estamos, sí, hablando, sí. estamos discutiendo. Bueno, le hicimos bien. Lo no quiere, no quiere decir que usted vaya a aprovechar esta discusión para tomar ventaja. No, no, no, no, no, usted. Bueno. No, no, no, porque no dejo de bien. apuntarle con este revólver que tengo aquí en la mano. Rubén, John eh, sí. estilos. Yo en estilo, entramos, hicimos una cosa artística, sí, sí. Bueno, eh, bueno como un argumento Pero y ahora vamos con el asalto. Vamos ¿verdad? a continuar sí. con el asalto. Terminó. El episodio, padre-hijo, terminó. A partir de ahora seguimos con el asalto, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. ahora Asalto. Muy bien. A partir de ahora no soy el vendedor. Epa. Eh, ¿Qué pasó? Soy el comisario. Un momento, comisario. Debo hablar con mi hijo. Jejeje. <ríe> Creo deberíamos volver otra vez a nuestro papel sí. de padre e hijo. ¿Cómo se va a creer que somos ladrones? No, esto no, no cabe no a... en ninguna cabeza. Es chanza que le hicimos con mi hijo. Que sí. suqué, no suqué. No, me parecía, sí, qué sé sí, yo. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se va a creer que soy el comisario? Momentito. Ah, ¿no es el comisario? Tenemos que... <risa> Volvemos al asalto, sí. evidentemente. ¡Asalto! <risa> ¿Qué asalto? ¿Qué querés, la plata? Sí. Y no, ¿qué vamos a que, querer? Que vamos ¿Qué querés, estos 350 pesos y, o más, todo lo que tengo en la caja fuerte? Más todo lo que tenés en la caja fuerte. Sí, señor, todo. Ahora que hago todo, y eh, queremos todo, todo lo que está en la caja fuerte. ¿Qué querés, el millón de dólares que tengo en la sí, caja sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, Ahora es ese. ¿Todo en efectivo para llevarlo ya y gastar sí, lo eso, quieran? Sí, todo eso. ¿Un fin de semana bomba? Sí, sí queremos todo, todo eso. Bueno, muy bien. Si ¿Sí me acompañan... Acompañémoslo. ¡Qué suerte que tenemos! momentito, un segundo. Quiero hablar con mi amigo y sí. eh, mi padre también. Eh, me suena algo sospechoso. ¿A dónde hay que acompañarlo? Warning. Eh, a, buscar, Por... a, a buscar el millón de pesos. Sí, pero puede haber un pasillo puede haber trampas. ¡Pu de dólares! ¡Che! Pero vos siempre desconfiabas. Bueno, pero digo, acompáñeme a dónde. Nos lleva otro ámbito que no sí. sabemos qué nos puede pasar. ¿A dónde lo tenemos que acompañar, ¿A que comisario? A Quilmes. Ahí tengo la caja fuerte. ¿A Quilmes? Ah, tiene la caja fuerte en Quilmes. Sí, pero no, es a ¿Dónde va a tener la caja fuerte? Son 17 kilómetros por lo menos de Quilmes. Y bueno, pero él tiene la caja fuerte ahí. Lo llevo en el auto, No ¿eh? podría ser un poco más cerca. Y es que el millón de dólares lo tengo ahí, si no se llevan estos 350 pesos. No, eh, no ver, ahora no me cierra mis no, 350 ya, vamos para el millón. Claro, eh, antes me cerraba, sí, pero ahora no. pero ahora que oí eh, no. hablar de un millón de dólares, eh, vamos. No pierda la oportunidad, vamos, vamos, tiene vamos, un revólver, me está apuntando. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos vamos señor. para Quilmes, ¿eh? Apúrese, muy bien, porque si no lo matamos, ¿eh? Sí, <risa> vamos en mi auto, eh, sí, sí. Muy bien, muy bien. Ustedes eh. siguen siendo padre e hijo, ¿verdad? No, somos sí, no. no, eh, eh, ladrones Ladrones, ladrones Ladrones, muy bien, ladrones, ladrones. Muy bien. Cuidado, eh muy bien, otros, sí, sí. Ladrones, ladrones muy feroces somos Le una pregunta, sí. estamos en el auto, ¿no? Sí, estamos en el auto Nosotros somos ladrones, ¿de acuerdo? Sí Le una pregunta, ¿nosotros no tenemos que poner el cinturón de seguridad también? Por supuesto Bueno, bueno, no sabía no, como ladrón como bajo Por ahí ladrón está fuera de la ley, está fuera de cualquier ley Bueno <risa> De la de ley de tránsito claro. incluso no, no, pero, pero bueno, si me, pongo, que... me puse el cinturón. Usted también, ah, Nene, ¿no? ¿Qué sí, ha prestado sí, es este cinturón de seguridad? Sí, sí, sí. sí, es muy firme. Yo no voy a ir con cinturón de seguridad. Eh, pero le van a hacer mm. una multa y no queremos que llegaste la plata que ya es nuestra, espavada. No, aparte puede ser un error porque por ahí nos para policía de tránsito por el cinturón nos perdemos el dinero. Claro, no, no se, se preocupe. ¿Usted le parece? Ahora, ¿sabes que tengo mucho cotillón de, del salón? Sí. Y voy a poner esta sirena en el auto, si me permite. Bueno, ¿para qué? Para que nos abran paso esta sirena azul, la cerra de hacer luces. Sí, porque yo luces, ¿sí? Sí. y cobrar ese millón de dólares que le robamos. Sí. <risa> bueno, ya estamos llegando, ¿eh? Bueno. ¿Ven? Qué cerca estaba Quilmes. Sí. ¿Dónde vive usted? ¿Al lado de la comisaría? No, aquí mire, hay una fiesta de disfraz, están todos disfrazados de policía, ¿los ve Sí, sí, los veo. Pero che, no me puedo sacar el cinturón no. de seguridad. Y yo no me puedo sacar tampoco el mini cinturón que me puse entre la mano de hierro. No, yo tampoco, había unas esposas y me las puse. Sí. Pasarán 25 años de condena. Momentito, ¿por contratar un salón de fiesta? Por robar 350 pesos de cotillón. Pero sobre todo, por haber deseado el millón de dólares que jamás pudimos conseguir. Ves pues hijo, esto pasa cuando tomas el mal camino. Oh oyente, o mejor dicho, u uh, oyente. Eh, sigue con paso firme por una senda digna y no seas ladrón. Fue un mensaje eh, de este programa. Pausa.